No hay más nada que decir. Son las 6 de la tarde en punto. Más de 650 mil personas en Radio Escucha. Tú sabes, entran solo cuatro años que llevamos por aquí, por Alto calibre Radio Show, los mejores exponentes de reggaetón. Y bueno, lo que ustedes me están pidiendo desde la semana pasada, aquí llegó directamente desde el 787, Puerto Rico. Ese es el área coach, ya tú sabes. A través de wwwalto Directamente desde Puerto Rico, el hombre que no tiene pelos en la lengua y sabrá mucho de él de ahora en adelante ya tú sabes porque él llegó a la emisora más rankeada alto galero radio show estamos hablando de lele el arma secreta dímelo lele Uno de los blancos que es la que hay buenas noches escucha. ya tú sabes aquí estamos en alto galier radio show y estamos escuchando a lele el arma secreta este Que por como él dice en la canción donde vamos a estar escuchando aquí este por más de 11 minutos donde él dice que por más de 5 ah. años el hombre le escribió a Héctor el Fader cuéntame Lele antes de esto antes de llegar verdad lo que es la tira era uh -oh. qué piensa hacer Lele? Lele piensa salir como artista solista te va a quedar este oh, Lele, Lele, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? ¿Quién te está haciendo los ritmos? Pues bueno, estoy trabajando ahora mismo. Estoy haciendo ahora mismo las bases del disco, ¿me entiendes? No estoy específicamente dando el ritmo a ¿no? nadie todavía. Estoy como que montando el disco del esqueleto del disco, ¿cómo es? Y cuando pues, termine el esqueleto, pues ahí respeto a todos los productores musicales. que puedo trabajar con todito, si él quiere. Eso es así, ¿no? Y yo creo que después de esta canción, yo creo que muchos querrán trabajar contigo también. Este... Porque... Vamos a ser sinceros, por lo menos mucha gente para toda esa gente de Radio Escucha y toda esa gente que también, nos escuchan a través del Internet, por lo menos que el Internet es la fuente más, más alta y más fuerte que tienen los Radio Escucha, este, de diferentes partes. Gracias a Lévely, a y a la Revolución del Género, que Melace, con la la mano un duro. Ese es así, y ¿no? Y gracias también le quiero dar al hombre que también, aunque tú y yo nos conocemos, somos del mismo área de Parque Cuestre, tú sabes, no tenía el número, ya me habíamos... Pero que estamos estamos aquí, ya tú sabes. Oye, Lene, eh, ¿qué te molestó en esta canción, ya tú sabes, para tú dedicarle a esto del Fader 11 minutos? Lo que te molestó fue que tú le escribiste a él y nunca te hizo un disco. Lo que te molestó fue que él nunca te pagó por las letras que tú hiciste. ¿Qué fue lo que te molestó de él? Lo que me molestó, canción que tú dices, que hasta tú mismo te escribes una canción tirándote, si esa es la cuestión de, <risa> de, de dar chavo, olvídate, después que, que haya chavo envuelto tú hasta te haces una canción escribiéndote tú mismo. A ver, ¿qué es eso? Se mismo. <risa> a ver, mi María, tú sabes, Lele, ahora mi mito lo que va a hacer es escribir para ti, escribir para ti, este... Eh, no, eh, estoy trabajando mi, mi producción, estoy haciendo un disco nuevo Lento talento que se llama 787, New Talent, y aparte artistas de enero también pero que entiendo, no puedo dar muchos detalles no, también tranquilito, tranquilito que ya para el 2009, ya tú sabes vamos a tener otra entrevista ya con, con, con base y fundamento más fuerte este eh, oye Está fuerte, de verdad es verdad que el tema está fuerte, está fuerte. Eh, lo hemos escuchado, lo hemos. Bueno, tuve, porque yo también tengo mi programa por allá todos los sábados en la Mega, en Hartford, Connecticut, y tuve, ya tú sabes, que editarle las palabras. Por aquí este es underground, pero todo el mundo quería escucharlo también ayer en la Mega y yo tuve que editarle las palabritas que ya tú sabes que tú decías un poquito fuerte. Eh, puedes esperar a, ahora mismito, en Telé, le, le, le vamos a hacerte esta pregunta, ¿verdad? Porque la canción salió después que Story Fader se metió a la iglesia. ¿Ya tú la tenías? Ahora, ya salió, la canción ya salió el mismo día de su cumpleaños. Y yo es mi cumpleaños. ¡Eh, Ray. <ríe> ¡Wow! ¡Wow! ¿Ha tenido algún comentario, tú sabes, de, de él? De, de... Porque yo me imagino que él ya escuchó la canción, porque usted sabe, todo el mundo vive... Sí, la escuchó, pero yo te lo me dijo. ¡Ay, santo! Dios sea que le robó la frase a Tito el bambino. <ríe>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 Ya tú sabes, Lele, por aquí, por el toca Radio Show. Este, pues, dejándole saber al público, en verdad, qué es lo que está sucediendo con su carrera, este, por qué le está molesto, el por qué él hizo la canción. Eh, ya después de esta canción, no escribes más ninguna tirándole a él, o mientras él no te pague, vas a seguir tirándole candela. Yo en verdad, mientras él no me pague, yo voy a seguir zumbándole candela. <ríe> ¡Wow! <ríe> ¡Wow! Así que ya tú sabes, podemos seguir esperando más de Lele por la red del Internet. Este... ¿Qué te ha dicho la gente de, de cuando han escuchado la canción en la carretera? Oye, porque me dicen que todos los carros la tienen en Puerto Rico encendida 24-7. Bueno, pues de la gracia de Dios la han aceptado y pregúntala la la la a la corriente acá. Ahora yo te voy a hacer una pregunta de parte mía contra, ¿verdad? Que espero que no te moleste, eh, por lo menos yo viviendo en Puerto Rico. Hay algo que tú dices ahí en el minuto 47 de tu canción, Este y no voy a traer el nombre aquí, pero dijiste que tú eres más femenina que cierta persona que conocemos mucho en puerto rico este no crees que eso te traiga este problema o, o, o, o de esto a la, a, a, a la larga carrera de, de, de, de lele como el artista bueno si es como lele como el artista no creo pero si es de otra manera por el pueblo de puerto rico sabe, claro, no tengo que darte muchos detalles aquí por el teléfono no está bien, tranquilo verdad este no que sabemos verdad este pues la persona que, que también mencionas ahí pues ¿Verdad? Eh, como también es uno de, ahora no tengo aquí exactamente en cuanto, mencionas también pues un caserío, un residencial, este y nada, esperemos que esto se quede, tú sabes lo que es musicalmente, ¿verdad? Que no pase al más allá. Este, ni contigo, ni con nadie, ni con ninguno de los tuyos, porque es una, una canción, como decimos nosotros. Sí, está, sí, está. no, pero que son un sentir que aquí todo el mundo tiene derecho a expresión y les molesta porque tenemos que ver con eso. <risa> ya, ya tú sabes. Oye, Lele, tenemos que, bueno, ya, ya. ya estamos comunicados ya tú sabes yo yo siempre bajo para la isla de vez en cuando tenemos que hacer también tengo mi programa por aquí por telemundo ya tú sabes tenemos que hacer un, un una una entrevista también para televisión tan pronto que yo baje para allá estaré bajando ya el mes próximo así que vamos a estar en sintonía tú y yo pero bueno presenta el tema el gran tema por aquí por alto calibre ya tú sabes tuyo más de 11 minutos en alto calibre Radio <ríe> Sin mucho detalle <risa> <risa> Ya tú sabes, LLT me cuida Oye, gracias por estar aquí en Sintonía de Alto no, Caliente A los míos, a los de mi compañía Tú sabes, Brea, de la mezcla pesada En para algo, de Chamaquita Estudio